Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 en punto de la mañana, tenemos casi 26 grados de temperatura y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta de este jueves 5 de agosto. Hoy oh, ya lo han escuchado, Teleelch inicia sus retransmisiones en directo. ...para acercarles los actos festeros programados durante este mes de agosto... ...y que terminarán el 15 Día de la Virgen con los motetes... ...que cantores del Misterio y Escolanía interpretarán en la Basílica de Santa María. La primera de las retransmisiones en directo será esta noche a las 9 y media... ...desde Lord Revice con motivo de la Crida a cestes... ...de la gestora de festejos populares... ...y mañana aquí en el programa de Rosa Lucas... ...comienza también una programación especial de fiestas... ...el acto de esta noche con el que se va a rendir homenaje a las reinas y damas... ...y a los integrantes de las comisiones de fiesta... ...será nuestra primera retransmisión para TLEH... ...y con este arranque de las fiestas alternativas... ...comenzamos nuestro programa La Glorieta, aquí en nuestra radio... ...que lo dedicaremos en unos minutos a hablar de otra programación... ...la que se iniciará tras el verano en el Gran Teatre... ...para ello entrevistaremos a Julián Saez, programador cultural... Seguiremos rindiendo homenaje a los voluntarios y voluntarias de protección civil que celebran este año sus bodas de plata y lo han hecho apostando por las redes sociales para acercar su trabajo a la población ilicitana. Tendremos ocasión de entrevistar al responsable de protección civil Moisés Dura. También nos ocuparemos del desdoblamiento de la cartera de Santa Pola. Ayer, ya lo saben, vino a Elche, el consejero de Política Territorial, alcalde de España y anunció las previsiones para acabar esta obra que se inició en 2019 y que podría ver el final en 2023 tras una inversión de casi 12 millones de euros y recuerden que al ser jueves contaremos con el rincón gastronómico de Manoli Gilabert y de Nieves Gil propietaria del Fogón Ilicitano Estos son los contenidos y les invitamos a que se queden aquí con nosotros en el 101.4 de Telich Radio Marca en esta mañana de jueves porque lo primero que les ofrecemos es nuestra selección musical que comienza con la oreja de Bango y con su bella canción Jueves. Si fuera más guapa y un poco más lista, si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. Te sienta siempre en mi te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita y al verte lanzai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 A los días, de lunes a viernes, como las colondrinas del poema de Becker, de estación a estación, enfrente frente tú y yo, va y viene el silencio. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas Y entonces ocurre, en dan spreek ik, en dan en dan spreek ik, en que acercas tiempo. En te echava de menos. Cada mañana rechazo el día. Encuentro la cara gracias a mis manos, me vuelvo volviendo y te beso en los labios. Dices que me quieres y yo te regalo el último soplo de mi corazón. Thank you.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 Y seguimos con nuestra selección musical Hubo una vez en Hollywood Un genio de la música Ennio Morricone Puso pues, sonido a una parte del mejor cine Y consiguió con ello muchos éxitos Sacó del oboe de Gabriel Uno de los sonidos que más nos acercan A la idea que tenemos De lo que es el paraíso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 En el Orde Vais, la rotonda del Parque Municipal. En el parking de la Universidad Miguel Hernández. Y todo te lo contamos en tele Radio Marca. Del 6 al 13 de agosto, cada mañana a las 11 y media, fiestas en familia. Rosa Lucas te cuenta qué hacer y a dónde ir. Diviértete en las fiestas de Elche. Sé responsable. Ayuntamiento de Elche. La glorieta con Rosmar y Alonso. Pasan 12 minutos de las 9 de la mañana y seguimos con más música. La chica de Ipanema fue la canción o es la canción más popular de todos los tiempos, de Bossa Nova. Fue escrita por Vinicio de Moraes y su música corresponde a Antonio Carlos Llobín. Desde 1962 ha sido interpretada por un sinfín de artistas de todo el mundo, desde Sinatra, pasando por Madonna, hasta Sarah Sarabogan o Nat King Cole. Hoy recordamos la que el propio Llobín. ...autor de la música realizó en un programa de televisión... ...con la voz, con la voz de Francina. Sinatra. And tan and young and lovely, the girl from Ibrahima goes walking, and when she passes, each one she passes goes. Ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle, that when she passes, each one she passes goes. Ah. Ooh, but I watch her so sadly How can I tell her I love her Yes, I would give my heart gladly But each day when she walks to the sea She looks straight ahead, not at me Tall and ten, and young and lovely. The girl from Ipanema goes walking. And when she passes, I smile, but she doesn't see. Doesn't see. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Élla, menina, que vem, que passa. Num dos balans, caminho do mar. Moça do cor dourado, do sol de Ipanema O seu balançado parece um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar uh, but I watch you so sadly Ah, porque tudo é tão triste Yeah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 Tall, tan, young, lovely—the girl from Ivano goes walking, and when she passes, I smile, but she doesn't see. Por causa do amor, she just doesn't see. She never sees 101.4 Radio Marca. Comercial persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas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 Vuelve el fútbol, vuelve el Festa del. vuelven las retransmisiones en Tele-Elche Radio Marca. Este sábado a las 9 menos cuarto de la noche te contamos todo lo que suceda en el partido Elche-Levante con todo el equipo de marcador. Vuelve a vivir toda la emoción del fútbol en el 101.4 tele -Elch, Radio Marca. <risa> ...101.4... tele -Elch, Radio Marca... ...La Glorieta... ...con Rosmari Alonso... ...pasan 17 minutos... Eh, ...de las 9 de la mañana... ...y nosotros continuamos aquí en el programa... ...de La Glorieta, hablando de música... ...y de otras actividades culturales... ...las que se han programado en el Gran Teatro... ...porque la actriz Concha Velasco... ...será quien abrirá el próximo... ...1 de octubre la nueva temporada del Gran Teatre cuya programación se cerrará a finales de enero... ...con un tributo a Michael Jackson... ...el pasado mes se presentó esta programación... ...que esperemos no se vea interrumpida por la pandemia... ...y responda pues a los gustos... ...y a todas las edades del municipio... ...para conocer qué nos ofrece el Gran Teatre. Contamos con su programador cultural, Julián Saez, a quien agradecemos que nos haya atendido porque se encuentra en estos momentos de vacaciones. Julián, muy buenos días. Hola, buenos días, Romario. Bien, pues supongo que con algo más relajado, con menos, menos tensión y desde tus vacaciones, ¿nos puedes explicar cómo has programado la nueva temporada del Gran Teatre? ¿Cuáles han sido los criterios, los de siempre? ¿Una programación variada y de calidad? ¿Cómo ha sido? Bueno, eh, como siempre, como es habitual la temporada, eh, a nivel, eh, digamos, de los teatros y de las salas también, normalmente van desde lo que es eh, final de septiembre o principio de octubre hasta, bueno, pues hasta mayo, junio del año siguiente, ¿no? Y nosotros hemos presentado, digamos, el primer tramo, como hacemos siempre, como los teatros, eh, anil un poco de lo que hacen los teatros importantes en nuestro país, y presentamos este primer tramo que nos va a llevar, como has dicho muy bien, hasta final del mes de enero. Bueno, hemos intentado siempre atender, digamos, a los criterios de, de variedad dentro de las artes escénicas e intentar que haya, bueno, pues un, un poco de todo, eh, tanto dirigido al público adulto como también para el, el público más, más joven, ¿no? Y luego, bueno, pues también se condimenta con, con la música, la música también en sus distintos estilos, aparte de lo que son mm -hmm. las artes escénicas. Eh, cuando hablamos, hablo de artes escénicas, para que de, de, los oyentes me entiendan, eh, me refiero a teatro, eh, danza, circo, eh, que son, digamos, eh, magia, inclusive. Eh, bueno, pues son un poco las, eh, digamos, la, los uh -huh. aspectos que, que tratamos fundamentalmente. Y luego la música en distintos formatos, eh, tanto eh, la música clásica, que, bueno, como viene siendo habitual desde hace ya muchísimos años, pues uh -huh. contamos con una temporada de música clásica, Y arrancará en el mes de octubre también, y que nos llevará también, pues, hasta final de temporada, gracias a la, la colaboración de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche. Y también, pues, tendremos un tiempo, espacio, pues, para el teatro musical, para el, el, el musical en sí mismo y los propios conciertos también con diferentes artistas. Como eh. has comentado, en el aspecto de teatro, pues, efectivamente, la temporada la empezamos, yo creo que con un nombre, muy singular, muy especial, no solo dentro del mundo del teatro, como es Concha Velasco, sino también para la ciudad de Elcio, porque ha sido una mujer, y es una mujer muy vinculada también a nuestra ciudad, eh, fue pregonera, recordemos hace ya muchos años, y, bueno, pues es una mujer que tiene un, un cariño muy, muy especial eh, por nuestra ciudad, como también nuestra ciudad, eh, digamos, lo, le corresponde a ella. El último trabajo de ella se llama La habitación de María, Y, bueno, ojalá, como tú has dicho, no tengamos ningún contratiempo debido a la pandemia que estamos sufriendo en todo el mundo vale. y podamos ir con normalidad y arrancar, como has dicho, dentro de octubre. Bien, variada lo es por eh, lo que has comentado, Julián. Pero va, vayamos por pasos. ¿Tienes mm. dinero suficiente para haber hecho una programación de calidad? ¿Cómo se ha resentido el presupuesto de cultura en 2021? Bueno, el presupuesto evidentemente no es eh, muy alto, es, eh, no es de los más eh, fuertes, no digamos dentro de, no, no se corresponde con respecto a la, a la aprobación que ofrecemos. Pero bueno, buscamos distintas fórmulas de contratación, ya lo venimos haciendo desde hace bastantes años, así tampoco es una novedad, no es una cosa del año pasado o de este, no, sino que es, llevamos ya mucho tiempo haciendo esto por, por necesidades desde que arrancó la crisis eh, en 2007-2008, pues eh, El presupuesto, a partir de 2011, sería muy resentido. Y bueno, lo que hemos intentado es, tenemos distintas fórmulas, eh, siempre que el público responda y funcione, pues intentamos que la fórmula, por ejemplo, la taquilla, la que vienen muchos artistas, pues siga funcionando. Y, y bueno, con esas fórmulas si intentamos hacer una aprobación, pues, eh, que podría estar en, en costes eh, en torno a los 700.000, 800.000 euros, eh, que digamos que sea, pues, como un teatro de una, Digamos, corre una capital de nuestro país importante, ¿no? Eh, es verdad que nosotros, nuestro presupuesto es muy inferior, estamos hablando de 160.000 euros. Pero bueno, una cosa es lo que nosotros no gastamos en realidad, y otra cosa es la apariencia y lo que, digamos, tiene de cara al propio usuario de, de, del teatro y de, de lo que son, eh, bueno, pues todas las actividades que se programan, ¿no? Esa es un poco la, la manera en la, en la que yo. Vengo trabajando, trabajando. Y, y bueno, y está funcionando. Pues es... Está funcionando bien. Afortunadamente, mientras el público no falle, tenemos la suerte que el público no solicitara, porque es verdad que es un, es un teatro de referencia, y a nuestro teatro pues viene gente de, de toda la zona, gente de, bueno, pues, de toda nuestra comunidad, gente de las comunidades vecinas, como Murcia, como Albacete, o sea, como la bueno, provincia de Albacete, y, y bueno, y mucha gente, lógicamente, de, de todas nuestras comarcas, del. De, del Vice-Vinalopó, de la Vía Baja, del Medio-Vinalopó, del Alto-Vinalopó... Sí, la gente, claro. afortunadamente, hoy en día se mueve mucho y va buscando aquello que, que le gusta y, yeah. y, bueno, y, y nos pero, vamos defendiendo aquí. Pero es importante, lo has dicho, eh, es tan delgado el presupuesto que los primero, artistas de primer nivel vienen por la taquilla y la taquilla del Gran Teatre, eh, si es buena, es porque hay una respuesta en la venta de entradas. La, eh, uh -huh. la taquilla del Gran Teatre está... ...considerada, es un referente nacional... ...atrae a artistas como Concha Velasco... ...o como otros artistas que has traído en Elche... ...a taquilla, porque no hay dinero para la contratación. Sí, eh, sí, bueno, la, la taquilla es una, es una forma de contratación... ...es decir, no deja de ser una forma de contratación... ...tampoco es, no es algo que, que, vamos, no he inventado yo... ¿no? ...sino que existía, lo que pasa que, bueno... ...es mucho más cómodo contratar de la otra manera... ¿no? Eh, porque esto te obliga a un esfuerzo mayor es decir, yo siempre tengo que andar pues un poco también ayudando echando una mano a, a la promoción de esas actividades, de esas actuaciones pues echando a mano siempre de, de, de amigos, de amigas como tú, que nos, nos ayudas mucho, apoyas mucho también el tema cultural y tu medio y eso pues evidentemente pues, nos ayuda a todos no pero bueno, nos gustaría a mí, hombre, a todo el mundo a cualquier programador eh, director de, de cualquier espacio, pues le gusta tener un presupuesto mayor también, pero incluso pues, poder hacer, digamos, más eh, hacer publicidad también de esas cosas a través de los, de los medios y que la gente pues puede llegar todavía más lejos, ¿no? Claro. Eso es deseable siempre, ¿no? lo que pasa que, bueno, cuando tienes que amoldar a lo que, a lo que tienes y sí que es verdad lo que has dicho, es decir, que, que eso funciona y por eso repiten, ¿no? es decir, ahora, por ejemplo los musicales han vuelto a en Madrid, en Barcelona, eh, van a volver esta temporada, algunos se estrenan y, y los más importantes van a pasar a por Elche, o sea, hemos hablado, hablamos de, del tramo hasta enero, pero te puedo decir que luego si todas las cosas van bien, evidentemente eh, en, en el condicionante mayor sabemos cuál es, que es la, la pandemia que nos asola, pero si todo va bien y tienen confianza en que así sea, pues eh, van a, va a haber musicales muy importantes que van a pasar por nuestra ciudad. Eh, musicales que se van a estrenar que todavía no se han estrenado eh, como Full Monty eh, eh, Romeo y Julieta hay eh, musicales muy importantes que van a estar en nuestra ciudad como va a estar el de Michael Jackson que en este momento está en la Gran Vía de Madrid que nosotros lo tendremos a final de enero eh, cuando se va de gira eh, como otros eh, otros musicales eh, vamos a tener uno también de Mecano es decir, eh, actuaciones hay eh, ah, Vuelve el Canta Juego que es otro musical para niños eh, vamos a tener nuestra... Eh, musicales también en en en en, Navidad, en Reyes más exactamente tendremos también tenemos un musical inclusivo como es Dumbo el musical que es, es inclusivo porque es algo también que estamos un poco atendiendo desde el Gran Teatro que es la también la integración de personas con eh, digamos eh, capacidades diferentes y que también participan de, de digamos de, de, del engranaje del mundo teatral y musical Y, y bueno es un aspecto en el que por ejemplo en esta programación yo también destacaría tenemos una, una actuación también inclusiva de danza y de musical basada en el dan musical del rey león que se es estará en, en diciembre y que, que bueno que son digamos otros aspectos que también digamos integramos y queremos que se integren dentro de nuestra programación sí. y el mundo de la inclusión creo que esa integración es muy es muy importante y, y lo y también lo hemos incluido desde hace unos años, ¿no? que se, digamos, de, se está en algunos teatros, pues estamos apostando por ello. ¿no? Eh, Julián, hemos hablado de lo importante que es el presupuesto para la, eh, la programación, de también lo, lo atractivo que puede resultar la taquilla, pero hay otro condicionante importante, son las instalaciones del Gran teatro. ¿Cómo se encuentran? Porque también pueden atraer eh, a los artistas ¿Cómo está a fecha de hoy, de 2021? ¿Qué le queda al Gran Teatro por mejorar? Bueno, el, el, el, el, las instalaciones siempre necesitan estar, digamos, en un, una constante inversión. Y es verdad, y hay que agradecer sobre todo la, el interés y la, y la preocupación que, que tiene nuestra Conchalada de Cultura, Margantón, por, y por, por, bueno, pues, por tener la instalación a punto, se está preocupando muchísimo y está intentando que todo esté bueno por lo mejor posible y la verdad es que se ha invertido eh, bueno pues bastante dinero tenemos unas condiciones técnicas en el teatro de Elche que están a un nivel muy muy muy importante no como corresponde a un teatro de una ciudad como esta no y eh, se ha mejorado ya te digo mucho hicimos también el arreglo de, de, de se cambió todo el digamos el, el suelo del patio de butacas con, poniendo pues eh, adecuándolo Y poniéndolo bien, la, la, tenemos una zona técnica que pocos teatros disponen de una zona técnica tan adecuada como la nuestra, aprovechando también ese momento. Es decir, se ha atendido y se ha mejorado, pues, muchas cosas que, que no se ven, pero que son importantes para conseguir todo esto. Y es decir, tener una dotación técnica suficiente, tener la electrificación de varas que tenemos, eh, que, con lo cual permite ahorrar también mucho trabajo, muchas horas de trabajo, y que un, un montaje importante, grande, que a lo mejor traen para que se hagan una idea los oyentes, y las oyentes, pues, eh, hay musicales o incluso algunas obras de teatro que traemos que, que llevan un tráiler o dos tráileres, o sea, es decir, estamos hablando de camiones muy grandes que llevan muchísima iluminación, que llevan muchos decorados, es decir y, y todo eso, el teatro tiene una dotación que, que permite que les sea interesante venir a, a Elche para no tener que alquilar tanto y, y bueno, y abaratar costes, ¿no? Y bueno, en todo eso se, se ha invertido mucho, hemos pintado todos los camerinos, tenemos también los camerinos en, en muy buenas condiciones, se les ha puesto eh, aire acondicionado, que aunque aparentemente ya no teníamos en los camerinos. Es decir, hay muchas cosas que, que no se ven demasiado, pero que son importantes y que hacen que, que la categoría de un teatro no solo sea lo bonito, lo visible, sino toda la parte que hay en la tramoya eh, y, y, y, digamos, en la trastienda del teatro, pues eh, esté digamos en las mejores uh -huh. condiciones en ese sentido yo creo que somos un teatro que, que bueno seguimos peleando mucho por eso. Eh, todos los compañeros todo el equipo del teatro y a la cabeza nuestra concejal que repito Marga está poniendo muchísimo interés ha entendido mmm, ella además lo, lo está viviendo día a día en cada cosa que hay y viene y ve bueno pues que las necesidades que nosotros pedimos pues no pues son reales que no que no es un capricho no sino que son necesidades y, y de verdad que en ese sentido se ha da dado un cambio se ha hecho un refuerzo muy, muy, muy importante, que era muy necesario. Eh, pues sí. Julián, volvemos a la programación, has destacado los musicales, el regreso de los musicales a los escenarios, has destacado también sí. el teatro con Concha Velasco, supongo que tendremos obras de teatro también con eh, actores y actrices de primer nivel. ¿Tenemos también eh, cabida para las compañías silicitanas en el Gran Teatro en la nueva temporada? Sí, por supuesto, siempre es una constante por parte nuestra el contar siempre con la producción local, ¿no? Sobre todo la producción profesional, eh, que es muy, muy importante, ¿no? Como has dicho, bueno, pues la, la parte, digamos, de, de la, de la, de la propuesta local va a venir de la mano de dos estrenos. Uno a cargo de la compañía ferroviaria, que tendrá lugar en, en octubre. Con la hora todos se han ido. Y en el mes de noviembre tendremos otro estreno a cargo de Maracaibo pero con una obra que se llama Invisibles, ¿eh? separado lo de, In, de Invisibles, un juego de palabras que ya ahí tanto Cristina como Juan Carlos, y que bueno, pues eh, se estrenará a principios de, del mes de, de noviembre, como decía, ¿no? Y bueno, en teatro no solo está Concha Velázquez, el nombre más relevante, pero entonces, vamos a tener un trabajo de, en el que aparece un actor ilicitano, como es Pertemira Vete, con Icaria, una obra en valenciano, con La Dependente, que vendrá el 4 de octubre, una compañía de nuestra provincia. Eh, vamos a tener a otra ilicitana, que aunque está afincada en Barcelona, es un, está trabajando con su compañía, no es la primera vez que va a venir a gran teatro de él, si ella es Sofía Asencio, y su compañía es, es Sociedad Doctor Alonso, que bueno, eh, está trabajando francamente bien, es, investiga muchísimo sobre las nuevas vías de, del teatro, y nos va a ofrecer una obra que se llama Contra Can, una producción que ha sido estrenada en uno de los eh, santuarios, para mí, de, de, la, de la escena de, de nuestro país, como es el Mercat de las Flores de Barcelona. Ha tenido una crítica excelente y la tendremos con nosotros en, en el mes de diciembre. Es un teatro mucho más complejo, Pero queremos también, como dentro de lo que al inicio de nuestra conversación, Romani, pues hablábamos de decir, de, de, de atender, por un lado, Concha Velasco, que puede ser, evidentemente, lo es muy comercial, o esta obra de Sofía, que es, evidentemente, mucho más compleja, que sabemos que va a venir mucho menos público, pero bueno, tendremos también que el público ilicitano y el público de nuestro entorno, pues pueda ver este tipo de obras, ¿no? Luego tendremos también, pues, algo muy popular, como es Jorge Javier Vázquez, que vendrá protagonizando, desmontando a Seneca. eh hará dos funciones, porque claro, este hombre vendrá las en entradas con mucha rapidez, pero también vamos a tener una obra interesantísima, eh, como es La Cuartada, con Gorka Ochoa, con María Castro y con Miguel Hermoso, que van a poner en esta, esta interesante obra. Eh, vamos a tener también a Pablo Carbonell y, sobre la Mayola, y a Víctor Ullate Roche, con una historia muy divertida, que bueno, está funcionando muy bien, que se llama Bla Bla Coche. Es decir, que hay un poquito de todo. Luego el humor tampoco lo dejamos de lado, es decir, de el stand-up comedy que llaman los británicos y que, y que, bueno, que nosotros conocemos como los monólogos, ¿no? pues tenemos a nombres tan importantes como Raúl Simas, como Ignatius, como Juan Carlos Ortega, es decir, que, que no abandonamos, eh, digamos, distintos espacios. Antes te comentaba lo del teatro familiar y, mus y los musicales infantiles, eh, te nombraba el cantajuego, el nuevo pequeño musical de la Navidad, que es una producción también mexicana que dirige Pedro Pomares, eh, también el, bueno, te he hablado del musical inclusivo Tumbo, eh, todo esto será en, en, en la época de Reyes, donde lo que llamamos escena familiar en Navidad, con, eh, también tendremos una obra también muy propia, infantil y musical, amigo Frankie, y, y bueno, y luego también no me gustaría olvidarme de, de la danza, ¿no? o sea, es muy importante para nosotros en este teatro, y, y bueno, vamos a tener una compañía fantástica que se llama La Mov, ¿vale? que pondrá en enero en escena Tempus Fugit un trabajo realmente precioso. Y luego, como decía antes, también la danza inclusiva a cargo de Okuro Kubi con La Gran Aventura de Simba, un trabajo basado en El Rey León, con, bueno, un, los protagonistas son personas con discapacidades distintas. El circo también va a tener protagonismo en esta programación, que es algo que nos apetecía mucho, y además lo hacemos con un espectáculo grandioso, como es el gran circo dramático de China, que estará el 7 de enero y que es una, una superproducción. ¿no? Eh, es decir, que estamos hablando de un montaje muy muy importante. no, Y en los musicales, como comentabas, me había dejado un musical eh, importante, que es We of Rock, eh, de, a cargo del grupo Illana, que eh, está produciendo cosas interesantísimas, y que además todavía no se ha estrenado. Es un musical que se va a estrenar ahora en otoño, y que en el mes de diciembre, prácticamente de inicio de sida, estará en nuestra ciudad Es un proyecto nuevo, muy potente, y bueno, es un musical. Luego ¿no? tenemos también un musical eh, Hija de la Luna, un homenaje a Mecano, con la voz de, de una cantante muy buena que, que, que suena muy parecido a Ana Torroja que se llama Robin Torres y el que tú has comentado de Michael Megaski, el, el dedicado a la figura de Michael Jackson que actualmente, como digo, está viendo la gran de Madrid uh -huh. Eh, También tenemos, un, bueno, pues eh, música de autor a cargo, por un lado, pues tendremos eh, a Ismael Serrano que es un cantante... Que Sobra habrá conocido, eh, que ha estado muchas veces en nuestro teatro y que sigue teniendo muchísima demanda. Eh, tenemos, hemos tenido muchísimas peticiones para que volviese Ismael, él ha estado fuera, eh, bueno, también ha estado, bueno, lógicamente, como todo sufriendo la pandemia, pero tenía unas ganas enormes de venir y lo tendremos también en diciembre. Y luego un cantante ilicitano que llevaba mucho tiempo retirado, pero que le apetece y le apetecía, pues también hacer, eh, digamos, un recorrido por su vida, como es Vicente Pomares, él eh, estuvo, fue fundador. ...de grupo de los 70... ...llamado Calafal... El ...grupo Folk... Y, ...y bueno, va a estar rodeado de un montón de, de buenos amigos... ...que, que harán un montón de cosas... ...y luego tendremos un espectáculo muy especial... ...también vuelven a, a nuestro teatro ...porque ya han estado también... ...en dos ocasiones anteriores... ...que es Mayuana... ...con lo nuevo que se llama Currents... ...y es un, un trabajo de percusión espectacular... ...sabes que esta gente... ...pues gira por, por todo el mundo, ¿no?... ...o sea que la producción local... ...tiene mucha, mucha presencia... Y ya para rematar la producción local, pues tendremos una ópera, eh, producida aquí en nuestra ciudad, se está trabajando en este momento, y se va a estrenar en el Gran Teatro de Elche el próximo 26 de noviembre, que pondrán en escena la ópera de Verdi, La Traviata. Eh, yo creo que, y tengo muchísima confianza en que este estreno, digamos, eh, que vamos a tener en la escena con ellos, aquí te pueda tener la oportunidad de girar porque hay nombres que valen mucho la pena, como Javier Agulló, eh, eh, Carmen Muñoz, Javi eh, Leal, en fin, hay un elenco eh, muy muy interesante de, de gente de la sociedad que lo hace francamente bien, y la verdad es que, bueno, yo creo que es, para nosotros es una satisfacción el poder hacer, dar ese apoyo, ¿no? Y tanto. Pues muchísimas gracias, Julián. Solo nos queda la última pregunta. Esta programación, eh, todo lo que has anunciado, ¿dónde lo podemos ver escrito? La programación, ¿cómo divulgáis vosotros? ¿Cómo promocionáis vosotros la programación de la nueva temporada? Bueno, pues ahí estamos un poco limitados, pero bueno, la pueden encontrar en la web municipal, en es, Está dentro de, de la página de cultura, y en la página de cultura tienen entrar al en teatro y luego también la la pueden encontrar en, en, en bueno, a través de de los eh, bueno del código QR que tenemos distribuidos en algunos puntos de la ciudad y se pueden bajar también en las redes sociales, pues eh, se está digamos divulgando y esperamos también hacerlo de para aquellas personas mayores que no que bueno que no no están muy duchas y muy acostumbradas a este tipo de de nuevos formatos. Pues tendrán una oportunidad a partir de septiembre también de recogerla en la paquilla del Gran Teatro y, y evidentemente, pues también adquirir su localidad. Pero estará también impresa y, y, bueno, podrán recogerlo. No pues hacemos entrega, pero sí se puede recoger. ¿no? Pues, y, eh, pues y bueno, esos son los medios que tenemos ahora mismo. nos gustaría tener más, pero, pero son, los son los que hay. Pues, sí. Julián, eh, terminamos. Ponemos el punto final a esta entrevista con la música de ese cantautor que. Como has eh, señalado, vuelve otra vez al escenario del Gran Teatro a petición del público ilicitano, Ismael Serrano. Es uno de los que gusta a, al pueblo ilicitano por lo que has comentado. Con él ponemos el punto final. ¿Cuándo viene? ¿Cuándo actúa, Ismael? Pues Ismael actúa, espera que te lo digo porque estoy dándote de memoria, el 11 de diciembre, el día 11 de diciembre actúa. Pues con eh, ese anuncio. Con lo nuevo del que se llama Seremos. Es el nuevo, la nueva gira, Julián. Muy bien, pues muchísimas gracias, Julián. Gracias. Nada, a ti siempre, Rosmarín Hasta luego. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo. En dulce guerrilla urbana en pantalones de campana. En canciones de los Robin. En niñas en minifalda. Papa, cuéntame otra vez. Todo lo que os divertisteis. Estropeando la vejez. oxidados dictadores. Y como cantaste Albert. Y ocupasteis la Sorbona En aquel mayo francés.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 y siguen los mismos muertos podridos de crueldad ahora mueren en bosnia los que morían en viena moran mueren en bosnia los que morían en viena moran mueren en bosnia los que morían en viena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 Glasur es prevención. Todo para la higiene de tu negocio. 965 48 35 35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 La Glorieta con Rosmar y Alonso son las 9 y 43 minutos de la mañana, y antes de la siguiente entrevista vamos con más música, con más canciones destacadas como la de Te Necesito del grupo de pop rock español Amaral. No soy demasiado joven para entender lo que siento, pero no para jurarle al mismísimo el negro que si rompe la distancia que ahora mismo nos separa, volveré para Ik tracht eraan te presen. Hij staat nog Ya sé que no eres libre. Sí, ya sé.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 Son las 9 y 48 minutos de la mañana y nosotros continuamos y lo hacemos con la siguiente entrevista para hablar de Protección Civil de Elche porque cumple sus bodas de plata. Son 25 años trabajando para atender a la población en situaciones de emergencia como la que estamos viviendo, como la de la pandemia y también en actos multitudinarios cuando se programan eventos deportivos, cesteros o culturales. En sus bodas de plata además se han estrenado en las redes sociales con el fin de acercar su trabajo a la población ilicitana. Pues bien, para hablar de este proyecto en el que se han embarcado, tenemos con nosotros al responsable de Protección Civil en el Che Moisés Dura, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días Moisés, buenos días. y le acompaña pues, la responsable de este estreno en redes socia sociales, María López, a quien también conocemos porque ha trabajado y trabaja en Telech María, buenos días. Buenos días. Eh, bien, pues vamos a comenzar con eh, Moisés, hablando de este salto que habéis dado a las redes sociales en vuestras bodas de plata. ¿Por qué? Bueno, eh, en el tema de las emergencias, las redes sociales son importantísimas, al igual que los medios de comunicación, ahora que estamos aquí en un medio de comunicación, eh, es importante que la información sea veraz y lo más actual posible para que una emergencia se desarrolle con, con, con, con, buen, eh, con buen momento. ¿no? Y entonces, bueno, hemos pensado que este 25 aniversario podría ser el momento ideal para empezar a trabajar de, en las redes sociales y, bueno, eh, eso hemos hecho intentar lanzarlo. No solamente queremos trabajar el que... Eh, esté informada gente en, en las emergencias, sino entre eh, su vida diaria, durante su vida diaria, pues podamos darles algún tipo de información de cómo poder solventar pequeños problemas que se van encontrando en casa. Y entonces, bueno, una de nuestras ideas también es desarrollar píldoras informativas, eh, tanto, en, en, tanto en nuestros canales, que son en Instagram, Twitter y, y Facebook en este momento, como en YouTube, que dentro de poquito, seguramente esta semana, vamos a empezar a trabajar también. Pues es una información valiosísima. ¿Cómo, María? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace? Eh, ¿Cómo podéis llegar a la gente en un tiempo real? Pues básicamente gracias ¿Cómo a... ¿Cómo lo has hecho? <risas> pues todo empieza con mi trabajo de final de grado de publicidad y relaciones públicas, en las que bueno, yo tenía ganas de hacer algo relacionado con la comunicación digital. Y como era un tema que llevábamos también hablando ya desde, desde incluso antes de la pandemia, pues nos pareció buena idea hacerlo hacerlo sobre todo el plan de comunicación de, de la agrupación. Y nada, a día de hoy eh, lo estrenamos el sábado pasado, no, mm. no lleva ni una semanita todo, en marcha. Y nada, lo que hacemos básicamente es intentar poner stories a tiempo real de, de los diversos servicios que estamos realizando, porque muchos de ellos se realizan en paralelo. Entonces, somos varios de la agrupación mm. los que podemos hacerlo en, en tiempo real, porque tenemos, los, tenemos las redes sociales puestas en nuestros teléfonos. Y en, tanto en Twitter, en Facebook como en Instagram, como ha comentado Moisés. Y luego en YouTube pues, haremos una planificación semanal de, de los vídeos que los subiremos cada domingo. ¿Y con qué os habéis estrenado el sábado pasado? ¿Con qué servicios estrenasteis? Mm, bueno, en concreto el, el sábado no nos estrenamos con ningún servicio. Teníamos servicios en ese momento funcionando, como estamos en pleno verano. Eh, desarrollamos una labor preventiva para los incendios forestales y todos los fines de semana y los días que hay preemergencia nivel 3, como era el caso de ayer, por ejemplo, uh -huh. tenemos siempre un equipo activado que está en funciones de vigilancia y el equipo que estaba trabajando ese día era el de vigilancia forestal. Lo que sí que hicimos ese primer día fue dar una bienvenida en las redes sociales a, a todo el mundo, intentar que nos conozca el máximo posible de gente, con la colaboración naturalmente del ayuntamiento, que es, es nuestro responsable. Y en el primer tuit también agrade quisimos agradecerle a nuestro banco. Ramón Abad, el que nos facilitas un poquito todas estas tareas, porque gestionar un departamento municipal solamente por voluntarios no, no es del todo fácil. Pero bueno, eh, ahí estamos eh, trabajando. Sí, porque todos sois voluntarios, María. Esto lo hacéis. ¿Por qué lo haces, María? ¿Por qué te has implicado en protección civil? Pues empezó siendo porque quería hacer un voluntariado y luego ya se fue convirtiendo en una segunda familia, porque al final todos los voluntarios acabamos siendo una segunda familia somos muy variados, cada uno tiene un perfil muy diferente y al final acabas haciendo, haciendo muchos amigos y compañeros sobre todo. Y ahora mismo con las redes sociales porque, bueno, soy estudiante, bueno, he sido estudiante de comunicación, he trabajado en medios de comunicación y creo que la gente, la información es algo importantísimo para todo el mundo y durante estos seis años en la agrupación mucha gente de mi entorno o conocidos al saber que era voluntaria de protección civil siempre me preguntan ¿y qué hago cuando me pasa esto? Claro. Y entonces, cuando vais a una emergencia, ¿cómo lo hacéis? O si se cae mi madre que tiene 70 años y tiene una prótesis de cadera, ¿yo cómo la puedo levantar? Entonces, pues todo eso al final fue fraguando en decir, oye, si nosotros lo sabemos y somos simples voluntarios y nos formamos para ello, ¿por qué no compartir toda nuestra formación con, con la ciudadanía? Porque al final también creo que si no lo hacen por por pura motivación, porque es posible que mucha gente no se dé cuenta de que los primeros auxilios son muy básicos en nuestro día a día. ¿Por qué no acercárselo a través de su entretenimiento, que son las redes sociales? Lo has dicho, una clave de los voluntarios, en este voluntariado, es la formación, Moisés. Es lo principal. ¿En qué los formáis? ¿En primeros auxilios? Bueno, entre otras cosas, eh, justo cuando se accede al voluntariado se recibe una, una formación básica en cuanto a legislación en el ámbito en que nos movemos. Eh, primeros auxilios, comunicaciones y un poco sobre las estrategias del trabajo diario en, en protección civil. Posteriormente, tanto a través de la escuela del Instituto Valenciano de la Seguridad Pública de las Emergencias, o de la Escuela Nacional de Protección Civil, eh, se pueden recibir múltiples tipos de formación, eh, como son en, en la comunidad valenciana, por ejemplo, pues, eh, actuaciones en grandes espectáculos, eh, actuaciones en incendios forestales, seguridad de incendios forestales, primeros auxilios, eh, hay cursos específicos para mandos como estamos, hace poco hemos terminado un curso aquí en el también específico para mandos y luego a nivel local nosotros una de nuestras máximas es la formación creemos que eh, formándonos y practicando es como vamos a desarrollar un mejor trabajo para nuestros conciudadanos y habitualmente realizamos eh, prácticas sobre RCP sobre cartografía, sobre extinción de incendios, inundaciones sobre conocimiento del término municipal que es una cosa también importantísima, en una emergencia es muy importante conocer bien el término municipal Porque cuando estamos nerviosos y requerimos ayuda, eh, sabemos decir que estamos eh, frente al puntal del búho, pero no sabemos ubicar de otra manera esa información, ¿no? Pues es importante que nuestros voluntarios conozcan este ejemplo que he dicho, por ejemplo, del puntal del búho como cualquier otra parte del ser. O sea, que estáis eh, en todas eh, las emergencias en todo Al menos en las operaciones policiales, evidentemente, en todo lo que la población necesite. Sí, al final lo que hacemos es, eh, donde no llega el servicio profesional, intentar eh, colaborar. O cuando los servicios profesionales están eh, saturados, intentar colaborar. Para poder colaborar en esas situaciones, real, naturalmente necesitamos tener personal entrenado. ¿no? no sirve de nada que vayamos a ayudar a alguien sin saber lo que tenemos que hacer. Claro, y donde no llega ese servicio profesional es, por ejemplo, en situaciones sobrevenidas como esta pandemia. Sí, es una situación que al final nos ha desbordado, yo creo que a todos, en, en un primer momento, y en la cual pues, tuvimos que cambiar la estrategia de trabajo y eh, pensar que estábamos haciendo una cosa y volver a activar otro sistema distinto. Eh, como te comentaba antes, hemos empezado eh, con eh, la pandemia, que... Con, Había pocos EPIs y todo este tema y tuvimos que colaborar con la gente que estaba fabricándolos en transportarlos al, a los, donde eran necesarios. Había gente que tenía problemas de molida y necesitaban comprar o la medicación y hemos estado facilitándosela o intentando llevársela, colaborando con servicios sociales porque ha habido mucha gente que se ha quedado en situación eh, vulnerable y en situaciones muy, muy difíciles. Y a través del Banco de Alimentos hemos estado colaborando también para hacerles llegar... Eh, el alimento, el sustento durante, durante un gran tiempo. En este momento hemos estado colaborando activamente en la vacunación, en la organización de la vacunación, que eh, está mal que lo diga yo, pero yo creo que ha sido un rotundo éxito a nivel local. O sea, hemos conseguido, aunque está un poco lejos IFA, pero hemos conseguido que se vacune muchísima gente en unas, sin apenas eh, colas y en una situación que, la verdad, a priori podía ser difícil vacunar tanta gente eh, tan rápido, pero yo creo que está siendo realmente un, un éxito el que podamos vacunar a tanta gente y que afortunadamente esta quinta ola eh, no está siendo tan grave gracias a esa vacunación Y Moisés, el perfil del voluntario o voluntaria es el de María jóvenes y estudiantes eh, pues, universitarios? Mira, hemos bajado mucho el, el, la edad del, del voluntario. Eh, yo entré hace 25 años, yo era el niño de protección civil y ahora soy el abuelete, casi como el que dice. Bueno, es ah, el jefe. Bueno, eso es, eso es otro <risa> tema, independientemente, podría ser el jefe de un niño de 25 años o, o, o más joven. Pero el perfil es muy vario. Eh, sí que es verdad que tenemos algún personal que está intentando enfocar su vida profesional a las emergencias eh, sí, como opositor. Eh, tenemos opositores a bomberos, Bomberos en activo, bomberos forestales, opositores a policías, policías eh, y luego tenemos, como no, muchos trabajadores del calzado y, y profesiones liberales. O sea, un es que de tenéis nivel. una representación de, de la ciudad. Sí, en este momento de de la estaremos, población. estaremos en torno entre los 80 y 90 voluntarios aproximadamente. Vale, en noviembre iniciaremos otro curso de iniciación para otras 25 voluntarias aproximadamente. También es verdad que la vida del voluntario. Cambia mucho, o sea, tenemos un, un personal que va eh, trasegando, por decirlo de alguna manera, va pasando y saliendo, entrando y saliendo. Al final nuestra vida cambia y cambia nuestro trabajo, cambia nuestro estado familiar, todas esas cosas hacen que la vinculación al final sea difícil porque al final lo que queremos es tiempo libre, si no, no, no, o sea, vale. necesitamos tiempo libre de los voluntarios, si no lo tienes es difícil, ¿no? Bueno, supongo que habréis tenido tiempo libre en estos dos últimos años porque es verdad que la pandemia ha sido una situación de emergencia, pero se han suspendido todos los eventos multitudinarios, que quizá es el grueso de vuestro trabajo, sí, sí. es donde más manos se necesitan. Sí, en lo que son eventos deportivos, culturales y festivos principalmente, es donde más solemos participar y al haber estado suspendidos, en su gran mayoría, pero bueno, nos hemos dedicado a otras cosas, eh, cuando empezaron a haber mercados, una vez que acabó el mm, confinamiento, sí, estuvimos la prevención en los mercados, pues suministrando gel hidroalcohólico, intentando también que que eh, las asignaciones en los puestos pues en lo menos posibles Bien. todo este tema hemos ido variando eh, el, el tipo de actividad que hemos desarrollado al final en horas lectivas no llevamos un, un histórico de horas lectivas y de voluntarios que participan anualmente eh, casi hemos terminado como los años en los que teníamos todas las fiestas y tal porque hemos dedicado esas horas a hacer otras cosas y también hemos ampliado un poco el campo de la formación mm. hemos intentado eh, Aprovechar para formarnos porque luego cuando tenemos tal cantidad de servicios, aunque seguimos manteniendo una, una formación uh -huh. constante, no tenemos tanto tiempo, ¿no? pero bueno. seguimos eh, manteniéndola. Eh, tenemos que decir que son las 10, hemos llegado a las 10 en punto de la mañana. Da tenemos que dar la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de Tele -Elche y solo decirles que estamos con María López, una voluntaria de Protección Civil y la responsable de comunicación eh, de este cuerpo de voluntarios y voluntarias que trabajan en caso de emergencia y para eventos multi pues multitudinarios en Elche con el fin de garantizar la seguridad de todos nosotros. Y tenemos también al jefe de Protección Civil de Elche, Moisés Durá, porque eh, estamos hablando de todos los servicios, del trabajo, de la historia, porque cumplen 25 años unas bodas de plata donde se les ha rendido homenaje en varias ocasiones por el trabajo realizado durante esta pandemia, un trabajo muy necesario, y donde también en este 2021 pues, han dado un paso importante vía online para acercar su trabajo a la población ilicitana, para dar consejos muy útiles. María, hemos hablado. Eh, de que eres, eh, bueno has terminado tu grado de comunicación, por eso has querido eh, pues, eh, incorporar las nuevas tecnologías en el trabajo de protección civil, estrenando en redes sociales vuestro, vuestro trabajo. Pero también me gustaría preguntarte, María, ¿cuáles son los servicios que más te gusta hacer como voluntaria? Eh, supongo que los más peligrosos serán los, los de mayor estrés, ¿no? Cuando, o los de eventos multitudinarios, o las fiestas? ¿Dónde te gusta trabajar más? Pues la verdad es que a mí personalmente me da un poco igual entre comillas, ¿no? O sea, si hay una romería y falta gente, ahí estoy, aunque yo personalmente en mi vida diaria a lo mejor no asistiría a ese tipo de eventos. De, se ve un poco de forma diferente, o sea porque yo, por ejemplo, en, en mi caso nunca había hecho la, la venida de la Virgen, Sin embargo, con protección civil es un servicio que a mí me encanta hacer porque considero que es muy necesaria la, la protección del ciudadano. Al final no dejamos de estar a las 4 o 5 de la mañana con bastante frío. Ha habido veces que incluso rozando los 2, incluso los 0 grados. Entonces, al final son situaciones un poquito que aquí no estamos acostumbrados a vivir y para nuestros ciudadanos son un poquito extremas. Estar en la playa con la brisa marina, con una temperatura tan baja de noche, al final tanto nosotros como los policías que asisten, guardias civiles y demás, creo que es completamente necesario que estemos. Y es un poquito eso, yo creo que disfruto más los servicios en los que realmente veo que somos totalmente necesarios. ¿Y Independientemente de que sea una romería, que sea un concierto, que sea un partido de fútbol como hemos hecho en años anteriores, allá donde realmente siento que estoy ayudando es donde más a gusto estoy. Claro. Eh, eh, lo que ha dicho María además lo ha remarcado. Me gusta cuando me siento que soy muy necesaria. Protección civil, ¿en qué actos son muy necesarios? Moisés. Bueno, yo creo que tanto la legislación como el sentido común dice que en cualquier concentración masiva de, de gente es una situación potencial de peligro en la cual debe haber un servicio de prevención y el, lo que hacemos nosotros ahí es dar eh, un poco de protección y prevención a esos, a esos servicios, a esos eventos. Y luego los que tienen un riesgo intrínseco, ¿no? eh, eh, servicios que hay vinculados con el fuego, eh, con espectáculos pirotécnicos y todo este tema también son, son importantes porque eh, se conjugan dos situaciones. ¿No? El, el, la pasión por ese tipo de espectáculo y, y la posible afección ¿no? que pueda tener hacia el público de, o espectador. ¿no? María ha dicho que uno de los sitios que, no, servicios que más le gusta es la romería de la, de la, Virgen, eh, de la Avenida de la Virgen, pero Moisés, llevas 25, años, ¿no? llevas 25 sí, sí. años en Protección Civil, ¿cuál ha sido el servicio más difícil para ti? Pues no sabría decirte exactamente cuál haya podido ser más difícil, pero posiblemente para mí personalmente uno de los más difíciles posiblemente fue el accidente de, de la Nidel Alba eh, que tuvimos hace ya unos cuantos años aquí en el, en el campanario. Eh, fue una situación en la que... Al final, eh, había gente que quería que seguía el espectáculo sin problema claro. y era difícil hacerles entender que teníamos una situación que era, en ese momento era difícil y que teníamos que actuar y para mí a lo mejor puede ser que haya sido uno de los más difíciles eh, coordinar ese momento, pero ha habido otros, ¿eh? hemos estado en, en inundaciones, hemos estado en búsquedas de personas desaparecidas, en las que desgraciadamente hemos encontrado a la persona fallecida, hemos encontrado a gente en buen estado. Me, hay mil servicios a los que hemos prestado servicio en que bueno al final de, de cada uno de ellos se te va quedando una un, un cosita Y en esta segunda semana del estreno de, de las redes sociales María qué historias son las que vais a colgar y qué consejos? Pues durante esta semana estamos realizando la revisión de barrancos y zonas inundables del término municipal de Elche para el que estamos pues teniendo la gran ayuda de la unidad de medios aéreos de policía local con su dron con el que grabamos pues, todo lo que viene siendo los barrancos, eh, su situación, si tienen mucha maleza, si no tienen, si puede correr el agua tranquilamente cuando, cuando exista una, un riesgo de inundación real por lluvias torrenciales. Eh, también estamos realizando eh, los servicios de vigilancia forestal, debido a las situaciones de alerta nivel 2 y nivel 3 de, por calor extremo y peligro de incendios forestales. Y durante la semana que viene que empieza todo el tema de conciertos y, y fuegos artificiales en la ciudad para intentar, bueno, <ríe> llevar lo más normal posible lo que serían las fiestas de agosto, pues también estaremos ahí colgando stories, eh, colgando pues, los posts de, de todo lo que hacen nuestros voluntarios, de cómo velan por la seguridad del ciudadano. Y el viernes, si no me equivoco, ma eh, mañana, pues eh, estrenaremos un poquito también el canal de YouTube para poder subir pues, cada domingo a las 8 de la tarde un pequeño vídeo que bien podrá tratar sobre una píldora informativa, como comentábamos anteriormente, uh -huh. que puede ser pues, incendios forestales, eh, primeros auxilios, cómo tratar con los cuerpos de seguridad ante una emergencia, eh, cómo actuar en un primer momento ante una emergencia, eso es muy importante porque hay gente que se queda bloqueada. Y lo es. Y uh -huh. creo que es principalmente, bueno, a mí me da la sensación de que es principalmente porque realmente no saben lo que hacer y la situación les desborda a ellos mismos. <coughs> Entonces, pues también aparte pues, subiremos, por ejemplo, vídeos sobre, sobre estos días que hemos estado con el dron de la policía local, eh, pues el servicio de vigilancia forestal, también nuestros compañeros están haciendo ese esfuerzo de, de aprender un poquito el mundo audiovisual con sus teléfonos dentro de, uh -huh. <risa> dentro de este ámbito en el que nos vamos a mover ahora. Y bueno, también creo que los voluntarios en sí lo han acogido muy bien, uh -huh. tienen mucho interés, tienen muchas ganas, eh, aportan muchas ideas. Algunas conjugan con la estrategia de comunicación, otras no, pero bueno, se nota la implicación y eso también, pues, aunque sea voluntario, te, te llena uh -huh. de orgullo porque dices, hoy mis compañeros se están involucrando en algo que, que ha nacido de, de mis superiores y, y de sí. mí en un primer momento y ahora forman parte de toda la agrupación. ¿Y cómo podemos acceder a esos consejos útiles que vais a colgar en el canal YouTube? ¿Qué dirección es la que tenemos que, que escribir? Pues seguís al canal de Protección Civil Elche que en un primer momento, bueno, ya, ya está creado, falta, falta el Muy vídeo bien. de estreno de mañana, que está programado para las 7 de la tarde, es un pequeñito tráiler de, de un poquito menos de un minuto, en el que, bueno, podéis ¿Realizado ver... ¿Realizado por ti? Sí. Muy bien. <ríe> que, bueno, podéis ver un poquito así, de forma, de forma rápida, pues un poquito de vídeos, de trocitos de vídeo que hemos ido grabando desde que yo estoy en la agrupación, en 2015. O sea, que habrá vídeos que no se verán del todo bien, pero bueno. Claro, Moisés, eh, voluntarias como María López aportan mucho, ¿no? Sí, al sí. final todos nuestros voluntarios, eh, en pequeña o gran medida, aportan, ¿no? Pero luego hay experiencias eh, o formaciones que nos aportan bastante, ¿no? Eh, ya hacía tiempo que queríamos empezar en las redes sociales y muchas veces, por falta de tiempo, no hemos empezado. Y bueno, al, eh, al tener a María, que los conocimientos que, que tiene nos servían para, para todo, pues... Es pues una joya poder tener una persona así. Lo comparto, porque aquí también nos ha aportado mucho cuando ha trabajado. Eh, pues Moisés, simplemente ha dicho María que empezáis ya los conciertos, que sí que pueden ser multitudinarios, porque el aforo creo que son 2.000 personas no eh, cada concierto. Sí, dependiendo de... O, la... o se ha rebajado. No, de, no de, sé cómo está la tasa de incidencia. Dependiendo de la instalación en la que se realice, eh, tiene una limitación también por el aforo que tiene esa, esa instalación. Los que se van a hacer en la UMH sí que tienen ese, ese aforo que has comentado. Luego habrá conciertos también en la rotonda del parque municipal, que el aforo es mucho menor. Y aparte, bueno, por el plan de emergencias que hay específico de, de, de la rotonda del parque municipal, ese aforo no puede, no puede existir. Pero y luego tendremos eh, conciertos también en el Ordevice que bueno, a partir del sábado uh -huh. empezaremos a, a tener personal en, en todos esos eh, eventos. ¿Consejo ah, útil para alguien que ya ah, tiene su entrada para los conciertos multitudinarios? Hacer caso tanto a los vigilantes de seguridad como a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de las indicaciones que le, que le den. Esto es una cosa que, que es importante. O sea, hemos oído por activa y por pasiva que esto nos iba a hacer eh, mejores y hay gente a la que no la ha he hecho mejor y esto es importante recalcarlo. Eh, si le damos una indicación a una persona no es para fastidiar del día, es por, es por su seguridad y por la nuestra. O sea, no solamente velamos por la seguridad de los espectadores a los que vamos a, a atender, sino también por la seguridad de nuestros propios voluntarios y entonces las indicaciones solamente que ofrecemos es por, por el bien de todos. Pues con ese consejo nos quedamos y enhorabuena a los voluntarios y voluntarias de protección civil por vuestro trabajo. Gracias por Gracias. cuidar de esta población. 101.4. Teleelch Radio Marca. ¿La boreta de la mar? Sí. ¿La burilla de la mar? No. ¿Filtres de Instagram? ¿Todos es que bulgues? ¿Filtres de cigarret. Ni un like. ¿Borepaseos de pulmó? Of course, que sí. Ficar de fum als pulmons, dons millor que no. A els, ho tenim molt clar. Sense fum, our plages are more much fun. Per això totes les nostres plages han estat declarades plages sense fum. I ben happy que estem. Colabora i respirem all together. Ajuntament aels.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 La Glorieta con Rosmar y Alonso Pasan 11 minutos de las 10 de la mañana y nosotros disfrutamos también de otra dulce y suave voz, la de la cantautora y compositora catalana María Rodes, con esta popular copla que nadie sepa mi sufrir <risa> hombre, si te digo lo que fuiste un ingrato con mi pobre corazón porque el brillo de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de als amor y pensar que te adoraba tiernamente que a tu lado como nunca me sentí y por esas cosas raras de la vida beso de tu boca, yo me vi, amor de mis amores, amor mío que me hiciste, que no puedo conformarme, sin poderte te contemplar, ya que pagaste así mi cariño tan sincero, solo conseguirás que no te nombre nunca más, amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente Eso no se con decir que tu amor cambió mi suerte, de mí que nadie sepa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 Que gano con decir que tu amor cambió mi suerte, se burla de mí, que nadie sepa mi 101.4. Teleelch Radio Marca. No esperes a que ocurra.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 ...con Rosmar y Alonso. Pasan 16 minutos de las 10 de la mañana... ...y nosotros continuamos... ...y lo hacemos con la siguiente entrevista... ...hablamos de la visita que ayer realizó... ...el consejero de Política Territorial... ...a Arcadi España, a Elche... ...con motivo de la, final, de la finalización de uno de los tramos, el comprendido, entre la vereda de Sendes y Valverde de la carretera de Santa Pola. Se está desdoblando esta carretera. Anunció la adjudicación de las obras para otro nuevo tramo antes de finalizar este año y aseguró que espera que acabe ya la duplicidad de la carretera de Elche-Santa Pola que comenzó en 2019 en 2023 aunque lo complicado llega ahora, ya que se debe expropiar suelo para desdoblar los tramos que quedan y se debe solucionar un grave problema, las inundaciones que se producen en la zona donde el barranco de San Antón cruza por esta vía. Pues bien, para hablar de lo que queda, tenemos con nosotros a Francisco Durá, gerente del Ventorrillo Durá, una... situado precisamente, es uno de los negocios que más... Eh... Eh, pues eh, impacto sufre debido a las inundaciones en, ese, en este punto de la carretera de Santa Pola Francisco Durá, muy buenos días Muy buenos días Bien, usted habrá seguido eh, por la preocupación eh, muy de cerca el anuncio que ha realizado el conseller de Política Territorial ¿Ustedes esperan? que con el desdoblamiento de la carretera se solucione los problemas de inundación en ese punto donde está ubicado su negocio? A ver, eh, esperemos que sí, partamos de ahí. El tema eh, es un poco más complicado de, de, de, de lo que parece el desdoblamiento, porque eh, independientemente del barranco de San Antón, que viene a morir a, a la carretera, creando un gravísimo peligro, eh, tanto para la, tanto para la circulación como para, para las casas, y el, y en particular mi negocio. Luego, sí que es cierto que en el otro lado de la carretera está el otro barranco, que desemboca ahí, que es el grifo. Bueno, el tema es el siguiente. Eh, desde la plataforma que estamos, eh, que somos la plataforma afectada por el Barranco San Antón, eh, lo, que, lo que queremos es eh, que le den una, una solución a esto. O sea, eh, se puede ampliar la carretera, desdoblar la carretera. Que ya llevamos dos, dos años viendo el tema este, eh, viéndolo hasta donde nos pueden facilitar eh, la. Eh, ...digamos la documentación... ...sí que es cierto... ...de que eh, en un principio... ...se dijo, esto está... ...es fácil... ...pero luego... Eh, ...vamos a sentarnos... ...para tantear bien el tema... ...porque con... ...con 20 litros... ...que caen en, en el ...lo que es la zona nueva, Trabalón... ...zona Kelme... ...zona de Anton Blasco... ...por ejemplo... ...todo eso eh, tenemos el problema que tenemos y, y, y, y no es pequeño. Sobre el tema de la ampliación, que para el 2023 yo no digo, yo mm -hmm. no digo que no, es complicado. Pero Francisco, eh, ¿a, ustedes, ¿a ustedes les han dicho qué solución es la que va a incorporar la Consellería de Política Territorial... Eh, aprovechando las obras de desdoblamiento porque igual no hay solución igual a desdoblan ver. y les dejan a ustedes el mismo problema eh, de momento no, no nos han dicho nada, pero ni nos han eh, citado para una reunión para comentarles el tema ni, ni nada, tal cual de, el tema está de que sí se puede desdoblar No sé hasta qué punto y en qué condiciones. O ponen unos colectores grandes o vamos a tener el mismo problema en cuanto se desdoble. Eh, o sea, se va a seguir inundando, ya que la salida al barranco la han encauzado para la carretera, que no es, no es el lugar, sino el camino de que pasa por detrás del restaurante. Entonces, eh, ahí estamos tanto con el ayuntamiento viéndolo, tanto con, eh, con aguas, también aguas de leche, también eh, uno de los portavoces se ha reunido varias veces, Confederación Hidrográfica, estamos ahí un poco... Eh, reunión, venga, vamos, pero la, la solución definitiva no nos la da nadie, ni carreteras, ni aguas, ni ayuntamiento, nadie. O sea, que, consi eh, que consideran ustedes que poco se ha avanzado para, para solucionar el problema. Vamos a hablar de ese problema. ¿Qué pasa cada vez que llueve 20 litros? Como usted ha dicho, eh, cada 20... vez que llueve poco, porque 20 litros por metro cuadrado es una sí, lluvia sí. moderada. Sí, a ver. Eh, eh, bien, es cierto de que llevamos de, de unos 15 años hacia acá, para acá es... ...es caer 20, 25... ...no no no menos... ...el barranco sale... ...pero de todas las pluviales que se han... ...se han vertido al barranco... ...o sea... Eh, eh, el, ...el tema está... ...de que el día que aquí en esta zona... caigan 80 litros... ...la zona de Trabalón... ...la zona... Mm, mm, ...es que se queda inundada... ...más luego todo lo que arrastra... ...la carretera... El, el, el peligro que conlleva, como he comentado antes, lo que se propuso en su día, en su día estamos hablando hace cuatro o cinco años, si no recuerdo mal, era unos estanques de tormenta. Los estanques de tormenta se quedaron ahí. Bueno, vale, sí, bien, pero ¿quién, quién lo realiza? ¿De qué manera? ¿Cómo? Y luego, eh, con la... Con lo bueno que esto conlleva de que podemos reco recuperar todas eh, eh, aguas para el riego. De hecho, hará cosa de... Eh, eh, ¿Esa es la propuesta que ustedes, lo de tanques de tormenta a lo largo del barranco de San Antón para ir acumulando el agua? Correcto. Se va recogiendo el agua y la idea era eh, es, eh, recoger toda el agua. y eh, ¿Quiero regar? Pues bueno, eh, se pone... Eh, una motobomba y se saca agua para, para poder regar, para poder regar otras cosas uh -huh. que es lo que llevamos tiempo comentando desde la plataforma también uh -huh. eh, Paco y eh, cuando llueve qué pasa uh -huh. en su negocio eh, el bueno, agua siempre suele. es constante entra hay hay daños qué le ocurre A ver, eh, por muchos portones que podamos poner, mucho, primero que no para nadie, para comer, lógicamente. Y luego que se, se nos inunda. Para Maginri, eh, el acceso mío es todo por, por la carretera. Con lo cual, si hay clientes dentro, pues nos toca sacarlos, eh, ponernos las botas de agua, sacar los coches del aparcamiento, que los clientes salgan. Eh, ...por la cocina... ...porque si no se van a... Eh, ...vamos, salen calados, calados... ...de hecho... ...no es que digas... ...bueno, este es medio... ...es 10-15 centímetros, no... ...es que es medio metro... ...medio metro de agua... Ay, yo soy ...yo soy alto... Mm. El, eh, ...y me llega a mí por la rodilla... ...el día que menos llueve... ...con el día que llueve... Que llueve Mar arriba a la rodilla y esto es un canal, pero un canal. Y cada vez llueve más, mm -hmm. ¿cómo pueden soportar ustedes esta situación? Porque cada vez hay más lluvias inesperadas. La última fue la del mes de julio. Eh, ¿qué le, correcto. ¿Qué, qué correcto. pasó? ¿También vivieron ustedes ese medio metro de agua? Sí, más o menos, medio metro no nos lo no, viva nadie. Nos toca coger eh, meter tablones... Eh, echar echar cemento para que frague e intentar que no se meta el agua para dentro más luego claro, todo lo que conlleva luego recoger agua para aquí para ya tener medio día cerrado porque encima eh, la el si sí, te buscas la empresa limpieza pero por mucho que quiera correr es que no les da tiempo yeah. a poder a medio día ponerte a funcionar Porque el negocio cerrado, como comprenderás, no podemos tenerlo más en esta, en esta época tan, tan mala que está pasando la, la, la hostelería. Es, eh, ¿El Ventorrillo Dura, es quizá el sitio donde más eh, eh, sufre las consecuencias de, de esta situación, del desbordamiento del barranco de San Antón? ¿O hay otros chalets que están en su misma situación en la zona? Bueno... Eh, eh... A ver, principalmente es nuestro restaurante porque está al final, luego sigues eh, un poquito hacia Santa Pola y, y se van los bancales, pero claro, los de la parte del restaurante también sufren, eh, eh, digamos, inundaciones, hay veces que con mayor, mm. mayor grado y hay veces que con menor grado. Dependiendo, como digo yo, dependiendo la lluvia, lo que nos deje. Pues visto pues que, se, caiga, que estos episodios de lluvia se están repitiendo cada vez más, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué respuesta tienen del ayuntamiento en cuanto a sus peticiones de solucionar eh, este, este conflicto? A ver, desde la... Eh, particularmente estamos... Viendo, elaborando con. de hacer un escrito formal, independientemente de la plataforma, para que. para que nos den una, una solución, elevar un poco el restaurante. El problema es que, claro, el restaurante tiene 100. 129 años y. Eh, ¿cómo elevamos todo el restaurante? O que nos dejen abrir por otro. por otro lado. Eh, la puerta para poder entrar y salir e, e intentar digamos acondicionarlo porque el aparcamiento no se inunda porque ya está preparado pero claro todo el restaurante está está bajo pues Más como uh -huh. el asfaltado que hicieron hace un par de años ...pues la verdad es que no ayuda mucho. Pues Francisco Dura, muchas gracias por la descripción... ...de lo que ocurre cada vez que llueve en esa zona inundable... ...del barranco de San Antón eh, que cruza la carretera de Santa Pola. ...esperemos que con el desdoblamiento se solucione... ...si es que tienen que construir más colectores... ...o desde todas las administraciones públicas implicadas... ...pongan el dinero suficiente para, para poder eh, acabar con ese desbordamiento del barranco de San Antonio y esa conflictividad que uh, les lleva hasta las puertas de sus casas y negocios en, el, en ese punto de la cartera de Santa Pola. Gracias, Francisco, y suerte. Muchísimas gracias. Buenos días. 101.4, tele -Elch, Radio Marca. cuando si alguien te pregunte dentro del Volvo XT 60 ¿cuánto queda para llegar? No respondas.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 Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, emadornado de harina. Con las pues ya tenemos con la, la sintonía, ya estamos bien. en sintonía con Manoli Giladar. muy buenos días. Muy buenos días, Ros. Y con Nieves Gil, buenos, buenos días. Buenos días. Bueno, Manoli, ¿qué nos traes hoy? Pues mira, hoy te traigo cosas muy sabrosas e interesantes ahora en este verano y hablar de algo tan importante como nuestra alimentación. Con nuestra directora del fuego lunicitano, Nieves Gir, que ya le hemos saludado. Hola de nuevo, Nieves. Hola Manoli. Y bueno, celebrando aniversarios, que siempre es buenísimo. Celebrar aniversarios significa que se cumplen años tanto en la vida como en el trabajo. Eso mm. es muy buena señal. Hoy precisamente mm. estábamos hablando, Rosy y yo, de que esta mañana en las noticias he oído que era el, el 25 aniversario de esta canción también, de la Macarena. 25 años se cumplen de este baile. ¿Lo habéis bailado alguna vez? Bueno, bueno no la que ¿Quién no ha bailado en alguna boda en algún sitio? O sea, hasta Clinton la bailó, amor, de verdad, ¿eh? Bueno, se volvieron locos en Estados Unidos con fíjate, este baile veces, de la Macarena. hay fenómenos es que no se, se, no se explica uno por qué y una canción como esta, pues fíjate, sí. que siguen viviendo de, los del río de, de esta canción, ¿eh? Efectivamente, y nosotros ya la tenemos empachada, ¿no? Sí, la sí, canción de sí, tanto, tanto bailoteo por todo el mundo. <risa> eh, bueno, 25 años que son de esta canción y 25 años también que, como sabéis, eh, lleva celebrando este año el Fútbol Mexicano 25 años trabajando con sus 25 sí, sí, sí, sí, veranos no pues, vives. pues sí fíjate cuando miramos hacia atrás yo por lo menos miro hacia atrás porque muchas veces es muy interesante recuperar recetas de, de hace tiempo no recetas incluso que añoramos pero qué distinto era el mundo qué distinta era la sociedad y la alimentación y la también. alimentación mira uno de los cambios radicales que ha hecho eh, que fue a nivel de comunicación y desde luego a cambio de las relaciones sociales fue el móvil el teléfono móvil ah, cuando claro. yo empecé no existía el móvil aquí o sea una cosa que, que parece que, que no sé por ejemplo mi hija se cree que ha nacido que ha existido siempre <risa> la tienda online tampoco hubiera sido posible Exactamente, <risa> imagínate toda esa tecnología que viene pues de, de esos viajes al espacio y que hoy la tenemos tan normalizada ¿no? entonces en esta trayectoria en estos 25 años pues imagínate la de cambios porque claro a nivel técnico también uh -huh. la cocina aparte de creatividad pues necesita recursos técnicos para poder desarrollar para poder llegar a esas recetas y a esas formas de cocción que estás buscando para poder crear cosas diferentes ¿no? entonces la tecnología desde luego ha sido fundamental desde luego mira como un buen fogón de gas y una buena cabeza, que sepa lo que está haciendo eso Eso, es, por, eso por muchos eso triunfa, años que ¿eh? pasen, sí, sí, sí. el fuego siempre ha sido desde la prehistoria el, el elemento más adecuado para, para cocinar. Efectivamente, ¿no? y así pues las personas, el equipo de trabajo también, hay equipo de trabajo que lleva con nosotros desde casi desde el inicio, ¿no? Entonces, imagínate todo lo, to, toda esa transición que hemos ido pasando, eh, toda esa evolución Hemos tenido siempre que estar adaptándonos, mejorando y estudiando pues, nuevas recetas, pero sin olvidar las antiguas y las formas de cocción antiguas. No debemos de abandonar eso. Yo el otro día comentaba con una persona que precisamente cuando no teníamos móviles, tú no podías no aparecer a una cita. Tú tenías un compromiso y no tenías forma. Uh -huh. Porque sabías que si no estabas y si no estabas a la hora, alguien se quedaba plantado claro. embargo, ¿Y, los, y los mensajes en casa, por ejemplo, los dejábamos pegados a la nevera sí, Y ahora sí, das un sí, mensaje sí, con el sí, WhatsApp y ya está efectivamente Entonces ahora, pues con esto del WhatsApp, pues yo a veces hay días que, que bueno no hay forma de, de arreglar la agenda Porque claro, es que me retraso 15 minutos, mira que tenemos que dejarlo, pero a última hora, ¿no? Entonces, claro, no debemos de olvidar tampoco las buenas costumbres. Mm -hmm. Las buenas costumbres que nos, han llegado, que nos han llevado precisamente hasta aquí y que debemos de mantenerlas Y en la cocina y en la alimentación. Fíjate la cantidad de cosas que sabemos hoy, que no sabíamos hace 25 mm -hmm. años. Los alérgenos, ¿eso qué era? Mm -hmm. Eso era cosa de raritos. O sea, eso de que no, es que esto no me sienta bien, es que esto... Bueno... Embargo, También es verdad que hay muchísimas más intolerancias y más alergias más, ahora, hay muchísimas más. más. Ese es el problema. Entonces, Pero todos los se niños. Se está estudiando, eh, ya hay una especialidad, cosa que antes no existía, y se está estudiando de dónde derivan. Y muchas de estas cosas sabemos que derivan por la manipulación y el procesado de los alimentos. Ya no solamente de los alimentos, sino a nivel de agricultura, pues eh, nuestro cuerpo se enfrenta a eh, algunos elementos químicos que desconoce. Y entonces eso hace que, que produzca una reacción en nuestro cuerpo porque no está preparado. Cada vez, como tú decías, eh, existen más el tema de las alergias. Hay que vigilarlas porque son peligrosas. Hay casos uh -huh. muy peligrosos de alergia. Y hay que ser consciente de ello para ir frenando todo esto. ¿no? Llevar una alimentación lo más natural posible. Ser consciente cuando estamos comiendo de qué es lo que estamos tomando. Y no comer en exceso. Hay que comer lo que nuestro cuerpo necesita, con gusto, por supuesto, algo que nos guste, con agrado, pero eh, siendo conscientes de, de lo que estamos ingiriendo, no comiendo a todas horas, picando, eso no es sano y desde luego eh, eso nos está trayendo muchos problemas. Por eso es tan importante de, sobre lo que decías, eh, a la hora de salir a comer saber muy bien dónde claro. vas y cuando vas a comprar comida para llevar también saber eh, muy bien dónde la estás comprando para tu seguridad, no solamente si tienes una intolerancia o una alergia, sino si quieres eh, garantizar que es eh, materia prima de calidad, de cercanía, y te, que te garantizan tu salud cuando estás también comiendo. Hablando bueno. de salud, el otro día me llevé, Ros, del fogón, eh, la, la crema de melón de Carrizales. Bueno, hablando de salud, es que conforme me lo estaba comiendo me estaba notando que me estaba regenerando por dentro, de verdad. ¿eh? Sí. Qué buenísima está esa crema de melón. Me falta probar la ensalada de melón de Carrizales, que lo haré esta semana. Claro. Bueno, ya sabes que la campaña ha terminado, ¡Wow! pero basta con, con que tú lo pidas sí. para que se prepare. O sea, eso pena, y cualquier persona que, que quiera probarla, que no le ha dado tiempo porque ha estado fuera, por, por lo que sea, sí. pues que nos la pida. Claro que sí, no queremos que se quede sin probar esa ensalada, la ensalada está muy rica. La crema es algo especial porque la crema eh, es más delicada. Mm. Ahí la cocina ha tenido que darle un toque vuelta. de hierba buena, claro, qué buena, claro para que esté refrescante, para que siente bien y como tú has dicho Manoli, ¿tú notas que te sienta bien, ¿por sí. qué? Por la calidad que lleva, mm -hmm. aceite de oliva virgen, porque lleva el melón nuestro, el de carrizal, que es un poco la idea dar a conocer mm -hmm. nuestros productos autóctonos y eh, esa combinación de, de de manos que la han elaborado también, Exacto. ¿no? Con tanto de hierbabuena que no solamente claro. está riquísima, sino que te ayuda a que te a, sienta bien, a la digestión. claro. Sí, sí, la verdad. O sea, que se es nota. una crema que solo lleva aceite melón y hierbabuena. Sí, mira, ya se, está, ya se está tomando nota. Sí. Claro. tú prueba se, tú prueba. Y el secreto, el secreto a si que se no te se, lo vamos a, ver, a contar. Eso es igual, el, el secreto igual. no te lo contamos. Claro, bueno, eso, eso es nuestro, nuestra aportación también, ¿no? Claro. Por supuesto que no, no, si fíjate nosotros nuestra especialidad es la comida sencilla uh -huh, uh -huh. Porque si empiezas a complicarlo empiezas a tener que añadirle cosas que en muchos casos ya no son sanas Entonces la comida sencilla con un producto de calidad es cuando notas que realmente te estás sentando bien claro. No quiere decir eso que sea una comida básica, sin gracia, sin... no, no, no, no, para nada Porque cuando tú utilizas eh, productos de calidad, ellos ya tienen su, su sabor y sus componentes. Uh -huh. Y nosotros, pues, con lo que vamos aprendiendo, le vamos dando, como tú dices, Manoli, pues ese toque. Uh -huh. Ese toque, ese toque especial. especial. ¿Cuántas personas no vienen a diario al fogón y me preguntan, oye, pero ¿cómo lo haces? Es que yo hago lo mismo y además les digo lo, lo que contiene. ¿Por qué no me sale igual? ¿Vosotras sabéis las variantes que puede haber en un plato para que no salga exactamente igual. Si tú misma cocinas en casa y no te sale y nunca no te igual, sale igual desde el agua, sí. desde el agua que hay días sí. pues que tiene más, más, más cloro, menos cloro, es, es más dura. A veces el agua más blanda, hasta eh, la intensidad del fuego con que lo haces, <risa> hay cantidad de cosas que Luego, Es muy importante la maquinaria profesional que vosotros claro. utilizáis, que por ejemplo una crema tiene una textura sí. que hacen falta, pues electrodomésticos eh, especiales para que te dé ese toque. En eso también se ha cambiado mucho muchísimo, en los últimos 25 años, ¿no lo habéis notado? Efectivamente, y además, por ejemplo, la cocina al vacío, uh -huh. eh, lo que es cocinar en su jugo. Eso requiere una técnica y unas herramientas uh -huh. adecuadas para esto, ¿no? Entonces, pues que tener una sobre todo la carne, ¿no? Tener el Eso son, toda ¿no? la es noche, cocinan al vapor claro, con una temperatura muy baja le pones el aceite de oliva. El aceite de oliva, ¿qué pasa? Pues que no se quema, porque apenas se calienta, pero la tienes 12 horas haciéndose. Uh -huh. Entonces está cocinada y cuando eh, vas a servir ese plato, está tierno, jugoso. jugoso y tiene todas sus propiedades. Las carnes, por ejemplo. Claro, en las carnes es lo que más se nota. ¿no? Uh -huh. Ahí es donde notas el sabor, la calidad. y Dices, ¿cómo consigues esta textura? Claro, eso en bueno, casa no, no lo consigues. Efectivamente, a través de ciertas tecnologías que hemos ido incorporando. La verdad es que 25 años dan da mucho de sí, ahora estamos hablando de los 25 veranos, sí. decíamos que, que ha cambiado mucho, mucho. yo creo que, que 25 años os dan para hacer un estudio de estos 25 años en cuanto a la alimentación y la gastronomía, porque por ejemplo, Totalmente. en esos 25 años ha aparecido la figura del nutricionista, claro. que entonces no existía, ¿no? y ahora ya es una figura más que forma parte de, sí, de la vida diaria de, de la mayoría claro. de las personas y que cada vez tendrá más presencia más, y, y, más ojalá, y ojalá que, que pronto la tenga ya en los centros de salud que claro. es lo que están demandando se está demandando porque además se en, evitaría muchas enfermedades. en la mayoría de países de Europa ya existe esa figura entonces eh, hay que tener conciencia también de que oye eh, vamos a prevenir, si Exacto. prevenimos eh, nos vamos a ahorrar aparte de la calidad de vida que vamos a tener nos vamos a ahorrar eh, muchas dolencias. Yo, por ejemplo, recuerdo muy bien cuando en los primeros veranos, eh, ¿tú sabes cómo se iba a la playa y al campo? El conejo frito con tomate... La de la tortilla, de patata, bueno, qué bueno, bueno, bueno. Los, esos bocatas, qué rico. madre mía, yo porque nosotros claro preparábamos todo eso que era la demanda. ¿En aquí uh -huh. unas comilonas en la playa? Sí, sí, Ahora sí. sabemos que eso es totalmente inadecuado. O sea, a la, a la playa hay que ir con comida fresquita, ligera y además que vamos a evitar cortes de, digest de digestión Efectivamente, y cosas. lo más ligero posible sí. lo más fresco y bueno lo de la protección solar eso era una cosa también un poco así de sí, bueno, eso no es... al contrario ¿verdad? nos poníamos ¿No con potenciadores? No, de de sí, sí, sí. cosas que nos poníamos para tomar el sol la, la crema de la vaca aquella o los aceites de coco sí. hay que decir que en todo esto sabéis que yo siempre defiendo mucho la ciencia y desde luego habría que invertir muchísimo más en ciencia porque eso es eso lo que nos mejora la vida Entonces hay una escasa inversión en ciencia. Realmente, bueno, pues eh, cuando vamos a, a un centro de salud o vamos a cualquier establecimiento para algo eh, vital, algo básico, eh, es como que vamos a que nos solucionen el problema. Pero vamos a ver, ahí hay un montón de personas poniendo recursos, de trabajando, hay que respetar eso y desde mm. luego no nos tiene que doler. Se, invierte, se hacen inversiones absurdas, que no sirven para nada, perdona que lo diga así, mm. y sin embargo en ciencia... ¡Qué barbaridad! Que se vayan nuestros científicos, nuestros jóvenes que quieren dedicarse a la investigación. Tengan que irse fuera. Se quejan todos de ello. Claro. Y de que tienen que irse fuera y de que no se invierte lo suficiente. Es que yo en la familia pues, también tengo personas ¿no? que han tenido que, que salir fuera para poder dedicarse y tener apoyo en cuanto a la investigación. Pues gracias a esas personas estamos recibiendo tantas cosas como la vacuna del COVID, por ejemplo, sin ir más lejos, uh -huh. que está salvando tantas vidas. ¿no? Entonces, creo que Tenemos que ser conscientes de eso y desde luego apoyar con algo tan básico como es la alimentación, el comer bien. Alimentación sana, equilibrada y buenísima. ¿Qué platos nos recomiendas hoy Nieves Gil del Fogón de Militano? Pues ya sabéis que ahora y durante todo este mes y durante todo el verano yo os recomiendo todos esos platos que llevan poca cocción, hechos con eh, productos naturales del campo y que nos van a aportar ahora mismo lo que el cuerpo necesita. Vitaminas y minerales para aguantar estas temperaturas. Entonces, por ejemplo, un salmorejo. Uh -huh. eh, que vienen todos los marejo en exacto. verano tenemos varios tipos de ensaladas de pasta y son sencillas, tenéis que ver que eh, la, lo que es el, prima el aceite de oliva virgen esos condimentos de, de, de toda la vida La pasta de vez en cuando hay que tomarla también, es un plato completo. ¿Qué problema tiene a veces la pasta? Pues las salsas, esas salsas no, tan elaboradas, que es lo que nos llena, ¿no? Pero un plato de pasta sencillo te llena, te mantiene activo y te aporta una energía que necesitas. ¿Qué más os puedo contar? Pastas, arroces, ensaladas, lo más básico. Por supuesto, seguimos teniendo carne y el pescado ahora el pescado azul está en lo mejor buenísimo entonces es el tenemos mejor todos los días entre cinco y seis variedades distintas de pescado eh, fresco que es lo que nosotros trabajamos para que puedas elegir el plato que, que prefieras si no si quieres completar un poquito más esa dieta y quieres algo proteico pues algo proteico de calidad y por supuesto algo de carne para las personas que, que les gusta la carne pues siempre, siempre vamos a tener esa variedad mm. Que, que se nos va nieves de vacaciones, que hasta septiembre ya no lo vamos a volver a ver. Pues sí, vamos a ver. Bueno, si va de vacaciones, aquí no, en la radio. Pero ya es que... no para de trabajar. Yo fui, que... yo fui el domingo y estaba trabajando. Por eso, por eso no, no, no daba crédito. Yo digo, ¿cómo se va de vacaciones en el mes de agosto que necesitamos hidratación y, y ese alimento sí. tan fresquito y sí. con tan poca cocción? Claro, y eres, bueno. No te vas de vacaciones. No, sí, se simplemente... va de aquí, de esta casa. Ah, nos abandonas a nosotros. Tengo eso. que deciros pues que como nosotros abrimos todos los días del año pues entonces y de la vamos, semana vamos turnando las vacaciones ¿no? para que todos podamos tener algunos días de descanso lo que sí que es cierto que no descansa es el fogón El Ajá. fogón va a seguir ahí dando, dando servicio todos los días del año como hemos hecho durante 25 años y esperamos seguir y contando con la confianza de, de todas las personas que, que durante estos años pues cada día se acercan a, a por su comida. Ya que no te vamos a ver en 15 días, ¿qué consejos nos das para estos días es... que no te vamos a ver ni a oír? Pues mira, el principal, dos litros de agua al día mínimo. Luego Está muy bien, ahora mismo, en este tiempo, dedicar algo de tiempo a algo que te guste. Hacer algo que te guste. Que te guste mucho. Y, por supuesto, comer bien. Y no se nos olvide dormir. Ahora estoy viendo muchas personas que tienen problemas para Muchísima conciliar gente. el sueño. Sí, con el, el calor que hace por la noche, sí. no me extraña. El sueño Ajá. es fundamental. Con el calor no nos pongamos nerviosos. Hay personas que es que se ponen tan nerviosas que eso les impide descansar, claro. les pide dormir. Eso no es bueno la lo importante que eso los ventiladores es... claro porque importante... el aire acondicionado de noche tampoco es aconsejable no, tener un no, ventilador no soy de las que no le sienta no. nada bien el aire acondicionado pero bueno busca sobre todo si te relajas y te predispones a dormir a descansar es mucho más fácil eh, ese descanso y pensar ¿no? en cosas bonitas también te da un buen sueño eso es lo que más te da un buen sueño te da una, un buen día una buena vida eso es lo que más no pero eh, sí que insisto en que tenemos que intentar dormir bien y descansar porque es tan importante como la alimentación. Uh -huh. Pues nada, eh, Nieves Gil ha sido siempre un rayo de sol, así que le vamos a dedicar la canción del verano, nos vamos al pasado, eh, oh, la de ya. Los Diablos. Mira, nos vamos hace 25 años luego, quizá alguno más. No, no, más más, bastantes más más. Bastantes más. No, Nieves no, que tengas, bueno, ti tú un descanso no porque vas a seguir trabajando, te echaremos de menos, por supuesto. En septiembre estaremos deseando que llegues con nuevos consejos, con nuevas apuestas del fútbol Citano Y bueno, y seguiremos hablando de esos 25 años porque hasta diciembre, no hasta mayo del año que viene, eso seguirá es siendo eso. el 25 aniversario. Será el 25, efectivamente. Y en septiembre ya sabéis que empieza el año. Para mí el mm. septiembre empieza el año. Es Así para es muchísima que gente. Vamos sí. a llegar todas con esas ganas de iniciar nuevas cosas. Buenos que propósitos. Nos siempre buenos propósitos. Y que luego en enero lo renovaremos, como siempre. <risa> seguiremos siendo buenas. Hasta claro. septiembre, hasta Nieves, pronto. como siempre, un placer. Hasta pronto. En ik en zo Dat ik Dat Sha la la la la ho That's all.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues bien, después del Rincón Gastronómico... ...con eh, Manoli Gilaveri y Nieves Gil... Eh, ...faltan 10 minutos para llegar a las 11... ...en punto de la mañana... ...y aún nos falta colocar nuestra ronda de noticias... ...y comenzamos ya con ese repaso de la actualidad... ...con nuestro compañero Salvador Campello... ...Salva, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días... ...tenemos datos actualizados de COVID en Elche... Y nos dan un respiro, nos dan un respiro porque hay cuatro personas que han salido de los hospitales, ha habido cuatro altas, además una persona también ha salido de la UCI, con lo cual ya no hay cuatro personas que estaban ingresadas en cuidados intensivos, ahora mismo solamente hay tres, todas en el hospital Vinalopó, ninguna en el hospital general, además, eh, como decimos, hay ahora mismo 20 personas en planta en los hospitales, buenas noticias, que nos invitan al optimismo siempre y cuando recuerden que eh, hay que seguir cumpliendo con todas las medidas porque si no, no baja esta quinta ola. Que llevamos semanas Desde que luego. los expertos nos dicen que ya estamos en el pico, pero, pero nada. Eh, seguimos, seguimos creciendo, veremos qué es lo que pasa. Muy bien, y en cuanto a las previsiones de esta jornada de jueves. Rápidamente, porque hoy se presenta eh, la campaña Yo me planto de la Concejalía de Igualdad para estas fiestas de agosto contra las agresiones machistas. También el concejal, la Concejal de Urbanismo, Anarabit, y el alcalde están acompañando al secretario autonómico de vivienda para visitar las obras del tercer edificio de San Antón y a las doce y media va a haber una junta de seguridad para hablar del dispositivo especial para las no fiestas. Pero saben que hay actos, el primero esta misma noche con esa gala que Teleelch va a transmitir en directo a partir de las nueve y media, esa gala del Fester esa crida, la fiesta que se va a hacer desde Lorde de Bikes, que vamos a ver en directo eh, con un homenaje a todas las víctimas del COVID y invitando a volver a empezar las fiestas eh, patronales. Y también pues, eh, la Junta de Seguridad hablará del de resto de actos que va a haber como los conciertos. Sí, hemos tenido aquí al jefe de Protección Civil y dice que hay conciertos como los que se van a llevar a cabo en el aparcamiento de la universidad que tienen como 2.000 personas de aforo, con lo que evidentemente necesitan dispositivos de prevención. Ya por último, en el ámbito político, hoy la atención está puesta en esas 11.000 firmas que ayer entregó esa plataforma en defensa de la Cruz del Paseo de Germanías que han recogido en esas mesas que han puesto no solamente junto a la Cruz, sino que el Partido Popular puso en la plaza de Weiss, Vox en otros puntos del municipio, y a la que se sumó abogados cristianos. Y puede haber polémica con esas firmas, eh, porque afirman que son, nunca mejor dicho, 11.000 firmas, pero de esas 11.000 firmas, más de la mitad, incluso llegando casi a un tercio de las firmas, no son de ilicitanos, no son de gente que viva en Elche. Porque las firmas que recogió, por ejemplo, el Partido Popular fueron unas 5.000, unas, perdón, unas 4.000 firmas, 4.000 firmas del Partido Popular, a las que habría que sumar las que recogió Vox y la Plataforma, que no llegarían a 1.000 firmas, en total estamos hablando de eso, de unas 5.000 firmas. El resto, el grueso del resto, hasta llegar a las 11.000 firmas, hablamos de unas 6.000, han sido recogidas por Internet por abogados cristianos. Y al haber sido recogidas por Internet, se registra el código postal... Yeah. Y ahí eh, hemos detectado que eh, vienen desde Perú, Colombia, Chile, Argentina, vale. Canadá. Con lo cual, Eso es hacer trampa. la polémica está servida porque sí, hay 11.000 personas que piden que no se quite la cruz del Paseo de los Caídos, pero solo 5.000 de hecho. Pues muchas gracias, Salva. Evidentemente, la polémica está servida por lo que se ha recogido. Y entrevistaremos, intentaremos entrevistar al presidente de la plataforma en defensa de la cruz de Paseo de Germanías. Gracias y a la una volvemos otra vez con todas las noticias. Perfecto. Aquí a la una con Manu García y a las nueve y media. No, perdón, hoy a las nueve, porque a las nueve uh -huh. tenemos la gala. A las nueve el Telenit con todas las imágenes de Elche. Eh, efectivamente, hoy hay la primera retransmisión en directo. Yo Habla creo que más. siendo el primer acto festero que hay en las calles de Elche después de año y medio se me decía que cambiáramos la hora del telenito. Por supuesto. <risa> gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nosotros continuamos esta ronda de noticias, lo hacemos ahora dando paso a nuestro compañero Paco Gómez. Hola, buenos días. Buenas noticias para el mundo del fútbol y para los clubes de la Liga de Fútbol Profesional gracias al multimillonario acuerdo que ha conseguido la Liga con el Fondo de Inversión CVC por el que habrá una inyección de 2.700 millones para los clubes, el 15%... ...destinado a plantillas... ...con lo que, eh, bueno, pues... Al Elche Club de Fútbol podría suponer... ...si tomamos como referencia... ...lo que costó la plantilla... ...el límite salarial la pasada temporada... ...34 millones de euros... ...en unos 5 millones de euros más... ...para poder realizar fichajes... ...en este mercado veraniego... ...se trata de una multimillonaria... ...operación estratégica... ...en la que la patronal lleva... Eh, ...un año trabajando... ...y que facilitará el crecimiento... ...de todos los clubes... ...desde el mismo momento en que quede aprobado con esta inyección de 2.700 millones, por ejemplo, se encontrarán con un 15% de forma directa eh, los clubes que podrán ir destinando a reforzar sus plantillas y fichar jugadores o también eh, para rehabilitación de sus infraestructura, infraestructuras o estadios, mientras el elche club de fútbol eh, sigue pendiente del capítulo de fichajes. Veremos si esto hace que se mueva el mercado, que sin duda está muy parado. Sin embargo, los jugadores defienden su posición y su terreno. Es el caso del delantero Lucas Boyé el máximo goleador del Elche Club de Fútbol, a la pregunta de si hace falta fichar más delanteros, teniendo en cuenta que ahora mismo hay tres. El propio Boyé Guido Carrillo y Peremilla. Eh, nosotros nos sentimos bien. Somos más delanteros de los que, de los que entran en cancha. Siempre queda dos o tres afuera, y, y nada, eh, no, no te la tendría que responder yo a esa pregunta. Yo creo que, que sí, confío muchísimo en mis compañeros y creo que, que estamos capacitados para hacer una gran temporada, estamos, eh, los que estamos en este momento. Por cierto, que el club ya conoce cuál es el aforo que podrá utilizar del Martínez Valero para el comienzo de liga, el 40%. El gobierno lo dejó ayer claro, eso sí, con la mascarilla y un metro y medio de distancia por seguridad. Se mantiene, sin embargo, el aforo de 3.000 aficionados para el Festa del próximo sábado. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Y cerramos ya la ronda de noticias con la información meteorológica con Vicente Bordonado. El tiempo.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 Muy buen día, ayer con el poniente se disparaban las temperaturas hasta los 36-37 grados en buena parte del territorio, hoy se activará el sistema de brisas, van a bajar las temperaturas de nuevo, aunque hemos tenido una noche verdaderamente tropical aquí en la estación meteorológica de Telaels hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 24 grados en buena parte del territorio temperaturas que no han bajado de los 23-24 grados, en Tabarca y en Santa Pola, noche ecuatorial con una temperatura que no bajaba de los 25 grados Hoy se espera una jornada marcada por la estabilidad atmosférica. La vaguada que ayer garantizaba la situación de poniente, responsable del ascenso de las temperaturas, ya se está retirando a primeras horas de la mañana. Intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo bajo. Tendencia: cielos poco nubosos o despejados, viento flojo de nordeste por la mañana. Por la tarde, ambiente soleado con cielos despejados, viento flojo de sureste. Se activará el sistema de brisas y las temperaturas hoy a la baja máxima. Que aquí en la ciudad van a rondar los 30 grados En buena parte del territorio rozaremos los 31 o 32 grados Mañana viernes con el avance de la masa de aire tropical continental Las temperaturas seguirán subiendo Máximas que en la ciudad podrían superar los 31 grados Mínimas que de nuevo durante esta próxima madrugada No bajarán de los 23 grados Por la tarde se activará de nuevo el sistema de brisas Con vientos flojos de sureste En una jornada con predominio de cielos despejados El sábado, con el viento de componente sur-suroeste hasta las horas centrales del día, primeras horas de la tarde, la temperatura incluso podría superar los 34 grados. Jornada marcada por el calor. Domingo-lunes ya estará con nosotros una baguada de aire frío en altura poco profunda que nos va a aportar nubosidad en aumento, sobre todo de cara al lunes. Viento de levante moderado con rachas de hasta 40 km por hora y descenso de las temperaturas.